Materia Reservada 2.0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 que eh, se debe establecer um, de alguna forma un lo que ellos llaman un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Obviamente, esto lo que genera es ah, lo, que, lo que tú decías, ¿no? Eh, que, que los árabes, obviamente, dicen joder, si este territorio sí. es nuestro y ahora llegan estos... Y, no y, nos, lo, lo está, y claro, nos lo van a... comprando eh, nos, y se lo están quedando. Nos, nos lo van a, a quitar, ¿no? Entonces, claro...